La caravana lenta va con el sonido machacón de sus carros al pasar. No, no lo no se puede detener, llevando la muerte escondida, que la persigue sin piedra. Ja nu pa pa pa pa Vesel Lolo, da se nekaj se